...la Glorieta, con Rosmaria Alonso. Pues con esta música les presentamos... ...la pasión de Jesucristo... ...llega a Elche, mañana sábado... ...a partir de las 9 de la noche... ...de una forma muy especial... Solo se ha realizado, se ha interpretado así una vez... ...y en 2024 es la segunda... ...van a salir a la calle casi 100 actores... ...desde el Moli Real... ...pasando por el Ordebaix... Eh, ...por la calle Mayor de la Vila... ...calle Carrer La Fira y volviendo a Traspalacio... ...una representación que quiere envolver a la ciudad... ...para decirles que lleva este grupo Jerusalén... 40 años representándola con más de 400 funciones, ha visitado más de 100 poblaciones, ha estado en el Teatro Romano de Mérida, llevando a cabo la pasión de Cristo, con mucha emoción por parte de los actores, porque si han aguantado 40 años, esto significa que han conseguido cohesionar a un grupo Y también consolidar un evento que ya forma parte de la Semana Santa ilicitana. Y, y por eso hoy, viernes, cuando comienza la venta de Palma Blanca, cuando estamos a las puertas de la Semana Santa, queremos hablar de esa pasión con el director de la obra y presidente del Grupo Jerusalén, Víctor Meseguer. ...muy buenos días Víctor... ...muy buenos días Rosmarín. ...y te acompaña uno de los protagonistas... ...o de los actores... Eh, ...que eh, pues duplica papeles... ...él es Pepe Parreño... ...y es sacerdote y apóstol... ...en la pasión... ...muy buenos días Pepe... ...muy buenos Pepe. días Romari. ...bien pues Víctor... 40 años por este aniversario tan redondo... ...es por lo que volvéis otra vez... ...a sacar la pasión a la calle... ...como lo hicisteis en 2015 mil cuando se otorgaron la declaración de fiesta de interés eh, turístico autonómico? Pues sí, es una buena forma de celebrar el 40 aniversario por esto... ...y por, eh, por el apoyo que hemos recibido por parte del de, de Ayuntamiento eh, para poderlo realizar. Era un sueño volver a, a poder representarlo como se, se hizo en el año 2015... Eh, ...porque siempre hemos creído y que es una obra que puede ser muy interesante... ...para el engrandecimiento de, las, de la semana mayor de la iglesia eh, en nuestra ciudad... ...e intentar poner nuestro granito de arena al a gran trabajo que hacen... ...pues todos los, los entes y... ...y personas que están alrededor de esta fiesta cuaresma. En 2015, ¿qué ocurrió cuando lo sacasteis a la calle? ¿Habéis mejorado, habéis cambiado algo de lo que vimos en 2015? No, hemos mejorado en que el año 2015... Eh, ...éramos inconscientes de la dificultad que tenía... ...y nos echamos al monte... ...y ahora somos conscientes de la dificultad que tiene... ...entonces, eso ha cambiado... Eh, ...si ha mejorado o ha empeorado... Eh, ...lo sabremos mañana a las 11 de la noche... ...o a las 12 de la noche... ...pero bueno, yo creo que, que es cuando, terminaréis. 11, que cuando termina... Eh, ...eso es lo que, lo que la gente cuando la vea, pues podrá valorar... ...claro, porque en el Gran Teatro serán... ...cuántas horas de espectáculo son... ...la obra normalmente dura una hora y 50 minutos... Eh, claro, aquí tendremos un poquito más, yo creo que aquí nos vamos a ir a las dos horas, dos horas y, y algo, dos horas y diez, dos horas y cuarto, por aquello de las distancias que hay mm -hmm. de, de un sitio a otro, aunque la obra no para en, right. en ningún momento, pero claro, mmm, hay que estirar hay que estirar las, las escenas, y ya te digo, en el Gran Teatro son una hora cincuenta mm -hmm. minutos aproximadamente, y aquí pues eso, dos horas, dos, yo creo que en dos horas diez, dos horas y cuarto, Eh, la obra la, la habremos podido realizar. Bueno, esto eh, lo has hablado desde el punto de vista del director, pero el actor, Pepe, tú estuviste en 2015 representándola, eh, ¿tenías los mismos papeles que ahora, sacerdote y apóstol? Pues sí, en ese año también tenía los mismos sí. papeles que sigo teniendo actual. Pues tú me tienes que contar cuál fue el feeling con el público, porque aquí no hay escenario, es la propia calle y los escenarios son naturales, son los huertos. Exactamente. Es muy bien para las personas que están viéndolo porque como lo pueden ver en pantalla y personalmente cuando vayan insultos donde van las, las escenas pueden seguirlas y entonces claro la gente se sorprende y además es una cosa que también eh, como se hace en el palmeral el palmeral nuestro que tenemos claro. unas imágenes tan preciosas entonces claro te motiva también estando a, representando el, tu papel dentro del entorno que también como suele decir eh, la obra de Jerusalén y tal siempre los olivos las palmeras siempre alumbran uh -huh. lo que en la escena uh -huh. y entonces aquí Neche en pues es el marco adecuado para eso y muchas personas eh, gente que pasaban por ahí no sabían lo que estábamos haciendo y ahí qué se está haciendo y tal y se quedan mirando y se quedaban alucinados vamos de lo que estaban viendo sin, sin ser vamos sin ver ni, ni anunciarlo ni nada así que no se quedaban sorprendidos Sí, eh, bueno, Pepe ha, dado un ha añadido un elemento y es que las, el público no tiene por qué seguiros allá sí, por donde vais en el recorrido... ...sino que vais a poner una pantalla gigante claro. donde... ...también la pantalla se pondrá delante del Palacio de Altamira... ...vamos a ver, la obra se puede seguir de dos formas... ...o bien estás en la plaza de... bueno, en Palacio, donde están las uh -huh. fuentes... ¿Va a haber eh, se habilita ahí sillas? Las no, no, no eh, está la gente ahí desde el principio... ...y estará viendo en pantalla desde el principio de la obra... ...se irá retransmitiendo en directo... Eh, ...en toma corta a lo que son las escenas... ...y habrá otra opción que es... ...las personas que quieran seguir escena a escena... ...pues eh, podrán bajar... ...se, se, se ha habilitado el, el camino que deben seguir... ...para bajar a lo de aquí y ...allí, de allí presencian la, las escenas que correspondan... ...luego suben, se colocan en la plaza... ...y cuando llegamos el Calvario... ...pues lo mismo, se pueden ir... Uh -huh. para, ...para estar acompañando al Calvario... ...entonces... Eh, ...en todo caso... <coughs> ...todas las personas... ...pueden ver la obra desde donde ellos eh, quieran... Quiera, ...que claro, quieren no. estar estáticos... ...se colocan ahí en la plaza... ...y desde ahí... ...las escenas que no transcurran ahí... ...pues las verá en pantalla... ...bien... Eh, Esto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo habéis hecho? Porque es que es, es verdad que es una locura, eh, porque las luces, cómo las habéis colocado, cómo habéis hecho los ensayos, y sobre todo la, la acústica, la música, eh, el texto, porque no deja de ser un musical. ¿no? Bueno, hemos hecho ahí un híbrido entre varias cosas, y esperemos que salga bien. ¿no? El otro día me decís, bueno, que estamos haciendo una... ...una película de lo que vamos a representar... ...pues sí, también, lo estamos, lo estamos haciendo. Eh, vamos a ver, eh, las cosas se hacen con toda la ilusión del mundo... Eh, ...ya tuvimos, como he dicho como ya sabemos, la experiencia del 2015... Eh, ...nos hemos rodeado de, de personas... ...y nos hemos rodeado de, eh, de técnicos y de empresas... ...que creemos que van a responder perfectamente... ...a lo, a lo que queremos... ...y vamos a intentar dar... ...en teoría, algo más que dimos en el año 2015... ...no sé si al final será más o no será más... ...pero vamos a intentar dar un poquito más... ...y estas cosas eh, solamente se pueden hacer... ...con, con la perseverancia, eh, el trabajo... ...el esfuerzo de un montón de gente, de, del grupo... Y, y con ilusión, con mucha ilusión. La fecha la habéis escogido por algo, el 23 de marzo, eh, vísperas del Domingo de Ramos. Es porque no es noche cerrada y tenemos una luna brillante, bueno, aunque con la calima ahí. no sé si alumbrará. Bueno, eh, quiero decirte que, que es una apuesta personal de, de don Pablo Rudo, del señor alcalde, Eh, ...que él tenía muchísima ilusión en poder volver a realizar la, la obra en, en la calle... ¿no? ...porque estaba convencido de que la pasión de Elche puede ser un aliciente cultural... Eh, ...como turismo religioso eh, muy importante... ...él nos dijo el 23 de, el de marzo... 23 de marzo eh, ...y vamos, pensamos que era una fecha que no molestaba a nadie... Eh, que, ...que era preludio o, o principio de, eh, de Semana Santa... ...y podría venir bien... ...entonces nos dijo esa fecha... ...y nosotros pues adelante... ...nosotros como yo digo... ...nosotros no pedimos normalmente nada... ...no está muy bien... Hacemos, eh, ...lo único que hacemos... ...lo único que hacemos... ...todas aquellas personas... Uh -huh. ...o todos aquellos entes... ...que quieren contar con nosotros... ...aquí estamos... ...y vuelvo a repetir... ...si podemos apostar un granito de arena... ...a lo que es el grueso de, de la Semana Santa ilicitana... Y ...pues bienvenido sea. No, el, el inicio de la Semana Santa es espectacular... ...para cualquier, para el ilicitano y el visitante... ...tenemos los mercados de Palma Blanca ya... ...en plena actividad, uh -huh. tenemos hoy el concierto de Dolores... ...y Entonces, mañana te tenemos La Pasión... ...que dices que ha sido una apuesta del alcalde... ...y esto se viene, se ha reflejado... ...porque en el Pleno del Lunes Santo... ...va una moción en la que el Grupo Popular... ...va a solicitar la unanimidad política para trabajar... ...porque vosotros subáis una categoría más de, de reconocimiento... ...de fiesta de interés turístico autonómico... ...quieren que sea nacional. Nosotros siempre nos hemos sentido respaldados desde el año cero... Eh, ...por todas las corporaciones que, ha, que han habido... ...a nosotros, al Grupo Cultural Jerusalén... ...siempre se le ha respetado muchísimo en, en el ayuntamiento... ...y gracias a ese respeto... ...pues nos han ayudado en todo lo que han podido... ...evidentemente cuanto más años estás... ...y más cosas estás haciendo... ...pues, pues más estás demostrando... ¿no? Que, que, ...que merece la pena el trabajo... ...pero en este caso en particular... Eh, Pablo ...don Pablo Ruz... Eh, ...ha tenido una apuesta... Eh, porque, ...porque está convencido... ...desde hace ya mucho tiempo... Que, que la obra puede ser muy interesante para, para lo que es el turismo en Elche y lo que es el engrandecimiento de, uh -huh. de esa semana. Bueno, nos has escuchado perfectamente, Pepe Parreño. ¿Tú cuántos años llevas eh, representando <risa> la pasión? Bueno, yo por, como suele decir, por poco tiempo, la, yo, el grupo lleva 40 años, y yo por seis, seis años... Pues no soy de los, los que iniciaron la... O sea, que llevas 34. Este año voy a hacer 34 años en La Pasión. Vale. Nosotros el, nos lo vimos en el Gran Teatro, nos encantó la obra y contactamos para ver cómo podíamos entrar en el grupo. ¿Por qué hablas en plural? Eh, ¿por qué? Sí, te explico. Ah, vale. Porque entonces nos, nos contactamos para ver, porque el, el mismo año... Entraba mi mujer, la familia y mis dos hijas. O sea, que toda la, toda familia, la familia entró en La Pasión porque os enganchó una representación. Y ¿Dónde los visteis? ¿Dónde los en visteis? el Gran Teatro. En la el Gran vez. Teatro. Y, entonces, y este año, eh, como suele decir... Perdona, sigue en el Gran Teatro, antes de la restauración... Sí, sigue de la, la remodelación. Calor, estaba todavía la... Nos pasábamos las noches enteras montando. Montando, montando por el... <risas> todavía antiguo. Y entonces, para que no, no se pierda la tradición, este año ha entrado un componente... Sigue la tradición, un nieto mío. Un nieto. Y entonces, eh, sigue para que no. Y entonces, claro, eh, según el tiempo, mis hijas, por el trabajo y tal, lo dejaron. Y ahora quedamos solamente eh, mi señora que está en vestuario y yo en escena. ¿Y tu nieto? Y mi nieto, claro, por supuesto. Bueno, está. esto esto demuestra eh, cómo el relevo generacional lo tenéis claro. garantizado, Víctor, porque siempre te había preocupado. Tenéis 40, cumplís 40 años, pero podéis cumplir muchos más. Sí, gracias a Dios tenemos, tenemos un buen equipo, yo creo sustituto. Eh, hay muchas fa hay familias que están con, con sus hijos, hay jóvenes que entran, eh, hay personas que ya no son de muy avanzada edad que también entran al grupo. Es un es un relevo que se va haciendo natural. Y bueno, pues esperemos uh -huh. que, que esto no falte nunca. Bueno, Pepe, pues tú eh, has contado tu experiencia. A ti te enganchó cuando la vistes hace 34 años. 34 y años. ahora, eh, 34 años sobre el escenario, cada vez que la representas, ¿qué crees tú eh, que ocurre con el público? ¿Qué, el qué, ¿por, qué, ¿Por qué sois tan importantes el Grupo Jerusalén con Yo la pasión? Que, mm, siempre lo he dicho, porque el público se queda satisfecho y contento, porque nosotros, nosotros hemos dicho... Nos catalogan como actores Pero actores realmente ya Si hay una sabes. persona o dos que ha hecho un cursillo de actores, Pero además somos todos Gente de la calle normal con su trabajo y tal Entonces ¿qué ocurre? Cuando nos ponemos a representar la pasión Cada uno se mete en su papel En su papel quieren decir Yo soy ese apóstol o ese soy el sacerdote tal Entonces como te lo crees Lo, lo, lo escenifica Entonces la gente que está viéndote Nota que lo estás viviendo tú mismo Entonces, claro, ellos se emocionan, lo ven y entonces, claro, por eso la pasión pues sigue tantos años y además, además estamos ahí tantos años, es por eso mismo, porque la gente se engancha a nosotros y creo humildemente que lo hacemos bastante bien porque la gente se emociona y, está, y nos sigue, nos sigue tras semana y tras semana. Eso quiere decir que no lo hacemos tan mal, pero bueno, cada uno que bueno, lo vea bueno. como quiera. Bueno, Víctor parece más humilde, ¿no? Eh, Víctor os, es el que os tiene que decir, no, así no, de esta forma. Sí, no bueno. Víctor, eh, no, ¿te cuesta es, mucho bueno, trabajo sacar punta a tanto, sí, sí, sí, sí, sí. a tanto actor y actrices? Bueno, lo que sí que está claro es que cuando llega el momento clave y cuando, como digo yo, suena el silbato, mmm, todo el mundo se pone a, a la obra y no hay absolutamente ningún problema o sea, eso, es, eso está uh -huh. claro, es, es lo que él dice, o sea, ¿por qué estamos ahí? Pues porque, porque quien, las personas que están saliendo a actuar eh, sienten lo que, lo que están haciendo y, y los posibles fallos técnicos que pueden haber como, como, como actor eh, lo suplen con, con la ilusión, con la fuerza, con la vivencia de lo que están representando. Pero no solo la representación de mañana por las calles va a ser la única, vosotros también tenéis en esta Semana Santa de 2024 qué, qué programación tenéis, qué funciones pues tenéis. Sí, nosotros ¿tienes? mañana actuamos aquí en, en la calle, el, el domingo nos vamos a Avanilla, el uh -huh. domingo por la tarde actuaremos en Avanilla, Viernes Santo por la mañana a la tradicional de, del Gran Teatro. ¿Que es las, gratuita? Que es gratuita, entrada libre a las 11 de la mañana. ...que digamos es la actuación de siempre... ...de, de hace 40 de años... 40 años uh -huh. eh, ...que no ha, no ha faltado, solamente ha faltado... ...cuando estuvo el Gran Teatro en obra... Uh -huh. ...y sábado por la tarde a las 7 ...y domingo, sábado de gloria... De, ...sábado uh -huh. santo y domingo de gloria a los dos días a las 7 de la tarde cinco euros de, de donativo porque son esos cinco euros los que os mantienen además de la subvención pública que, bueno, que el, recogéis cada eh, año del ayuntamiento bueno el ayuntamiento no el ayuntamiento la subvención que nos la da nos la da en especie digamos nosotros eh, el ayuntamiento no tenemos absolutamente ninguna queja nosotros tenemos una sede que nos uh -huh. nos cedió el ayuntamiento Y que sigue el, estando en el escorchador, sí, con la que tenéis abierta, sí. porque la tenéis casi musealizada, ¿no? Ahí, bueno, sí, allí tenemos puestas las, las cosas, las eh, fotografías, las fotografías que tal, y, y bueno, y el gran teatro, que ahí pues el ayuntamiento también nos nos deja. Y esta actuación que hemos hecho en la calle, pues efectivamente el ayuntamiento ahí ha, ha pagado, ¿no? ha pagado y, y, y ha desembolsado un dinero, pero que... Aparte de eso, no podría ser posible lo que vamos a poder ver si, si otras entidades no nos hubieran colaborado. O sea, Ahí no, está vale, el ayuntamiento. Que, te, que tenéis patrocinadores. Es, claro, está Cultura, está Visitel, está eh, el Cheoasis Mediterráneo, bueno, el, el Cheoasis sí. Mediterráneo, la Diputación eh, también va a poder participar, la Fundación Mediterráneo, eh, el Grupo Antón, eh, Noara Group, eh, Etimed, la Fundación Juan Perán... Y el, autobuses urbanos, eh, los furgones viper, o sea mm. ha habido que hacer ahí Una un, larga un conglomerado Para, ...para poderlo hacer... Esto, claro. ...quien vea el acto verá que eso no... Claro. ...no son cuatro... ...la, la Fundación Mediterráneo no está al margen... ...porque vosotros vais al Lord del Chocolatera claro. ...aunque esté cedido ya... ...pero sí, bueno, sí, todavía... Ahí vamos, ...exacto, ahí vamos a hacer la, la, la escena de, de Caifás... Claro. ...¿cuántas escenas hay en total? porque ...y cuántos escenarios... ...pues hay un hay en, en el ...tenemos la entrada a Jerusalén... ...que es en el Molir Real... Eh, desde el Molir Real tenemos el escenario de Lord de Bikes... ...tenemos escenario, bueno que están ya montados pero bueno que son los escenarios de eh, lo que son las subidas es las escaleras que suben al, al parque municipal uh -huh. desde los de desde los de vamos a, lo a los del chocolater uh -huh. Luego habrá una escena donde están las fuentes, ahí mismo en el suelo. Uh -huh. Hay otro escenario puesto, en, eso ya es un escenario que ha colocado el ayuntamiento, en, en las ruinas que hay de la... Sí, del de, MAE. Sí, exacto, en el mare de en las casas de, de la Mare de, de, de deu de Y luego tenemos el recorrido que hemos dicho de del, del calvario de y ahí el escenario mayor el escenario más grande está puesto eh, detrás de las ruinas entre lo que es order del chocolater y, uh -huh. y las ruinas ahí y ahí termina y allí donde se termina aunque vamos vamos y venimos por todo el, el espacio de las fuentes y todo esto o sea que es que no es no es un sitio cerrado donde vas a hacer una escena sino que todo uh -huh. ese espacio va a estar con diferente en diferentes momentos ocupado por un momento de la escena. Y para terminar, ¿el protagonista siempre es el mismo actor? ¿O Jesucristo cambiáis? El protagonista siempre es Jesucristo. Y hombre, ya... No vais a cambiarlo. Este año va a ser Juan el que haga de Jesucristo. y ¿Juan León? No, no. No, ah, no vale, el vale, es que vale. eh, no me acuerdo apellido de Amateur, ¿no? Un amateur, Pero sí. que tendrá potente voz. Bueno, es un amateur eh, que, se, que es eh, un simple trabajador en un simple colegio. O sea que. Mm. Eh, Qué bonito, ¿no? O sea, ¿no? Eso no, tiene ta, aún más, claro, sí, más sí, valor, ti, ¿no? Lo, lo, lo que más valor tiene. Es, es como que, el misterio, ¿no? Que, sí, cada, claro. que, claro. que tu vecino está, puede ser el apóstol eh, de Jesús. Antonio García, que venía haciéndolo hasta el año pasado, este año hace de San Pedro. Uh -huh. Y Paco Peral que era el que hacía de, de Jesús antes de hacerlo Antonio, eh, que es el que estuvo muchísimos años, eh, hace de Judas. Ah, o sea, es, vamos, eh, sigue todavía y vamos, sigue todavía ahí. Y sigue todavía de Judas, claro. <risa> eh, vamos, o sea, y aquí no hacéis vamos. casting, ¿no? Víctor, tú dices, ahora te toca a ti. Ahora no, te... no, no, no. No. Aquí lo importante es que quieras venir a un grupo donde se viene a dar. Ya, Lo importante es que tengas ilusión de estar. Aquí no se mira nada, eh, absolutamente nada. Hombre, que entonen. ¿eh? Bueno, eh, si pues sí, sí. no entonan muy bien habrá que ponerlos en el otro sitio. Bad. No, no, si no entonan habrá que ponerlos en otro sitio ah, vale, donde vale. no tengan que desentonar. Pero, pero aquí todo el que venga es bien recibido si viene con ese espíritu. Ya, pues con yo, ese espíritu abierto. Yo lo que sí que quería resaltar del grupo, porque claro, es un grupo que llevamos 40 años, ...pero eh, que muchas veces cuando vamos por ahí por los pueblos... ...el cura incluso no lo dice el cura o el, el sí. responsable ¿no?... ...dice que se, se hace cruce de entre comillas... ...de cómo un grupo que somos... 100. ...100, 80, 90, 100... ...pero que convivimos con niños a lo mejor de dos años... Que están ahí con gente de 80 años, que estamos ahí incluso en un sábado y un domingo, que, la, que los jóvenes suelen ir de discoteca, de marcha, y sin embargo están aquí con vosotros haciendo la pasión. Y eso les engradece a ellos, es decir, un grupo que está muy unido en, unido, en el sentido de que compartimos edades, bajas y altas, y sin embargo estamos todos ahí 40 años. Pues eso, eso precisamente es lo que os aporta vuestra esencia, vuestro propio misterio que nos lo trasladáis cada Semana Santa a los ilicitanos y al visitante. Gracias Víctor, gracias Pepe. Muchas gracias, Muchas gracias, a, vosotros gracias a vosotros por a vosotros. el apoyo que siempre nos dais. Fe, cuando comence ahora